Este verano puedes toparte con el clásico team de la disco de moda. Hola, ¿tenéis fripas? Sí, po, pero tenéis que pegarte esta calcomanía en el homóplato derecho, ¿Ah? usar nuestra suedera corporativa、oh, y gritar、yeah. tres veces bien fuerte. Me encanta a b la r e la camiscachi. O puedes toparte con esto. El Tour Escudo Power Party 2007 se despide con más power que nunca. Octava y última fecha, Puerto Varas, con todo el virtuosismo de Alejandro Silva. Domingo 25 a las 23 horas, la reventamos en Discotec a La Playa. Es más rock, Escudo es más cerveza. Colaboran guitarras y banes, zapatillas b k y Radio Futuro.